El campamento, con la ayuda del Eterno, la tierra que fluye leche y miel, n u e s a tierra de Bellacob, cada día se está haciendo más pequeño, porque cada día e s t á llegando más y más personas, amigos, visitantes, hermanos, para la gloria del Eterno. Amén. q u e bueno. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están visitando por primera vez. Y hermanos, de verdad que esta paracha que lleva por título n o a es una paracha muy confrontadora, muy significativa y llena de bendiciones. Amén. Esta paracha se llama n o a y está u b i c a d a En el libro de Ebershit, Génesis, capítulo 6, para los que llevan nota, capítulo 6, del 9 hasta el 11. Ahí está la, la, el, la Torah, la enseñanza de la p a r a s h á También se encuentra ubicada la Jácara en el capítulo 54 de Isaías, 54, 1 al 10. Y. La albrija de Asia que acabamos de leer se encuentra en Marcos, capítulo 1, del verso en adelante, del 1 al 10. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor. Te alabamos y te reverenciamos, Eterno Padre. Por la misericordia que has tenido para con nosotros, de traernos hasta aquí, Señor, en este día de Shabbat, para deleitarnos y para que habitemos todos aquí en Bellacor, todos en armonía, Señor, todos en armonía con tu bendición, con tu paz, con tu shalom. Te rogamos que en el En tu nombre, Señor, tú te pases aquí en medio nuestro. Bendigas a esta congregación grandemente que ha sido muy fiel, muy fiel. Ha mostrado, nos ha mostrado, hemos mostrado mucha fidelidad ante ti, Eterno Padre. Y la seguiremos mostrando porque tu brazo misericordioso siempre está con nosotros. Bendecimos a los instrumentistas. Bendecimos a los hermanos de adoración porque cada día, Señor, tú los, los fortaleces a ellos. Gracias, Padre. En tu nombre, Amén. Como le decía al principio, esta p a r a c h a tiene mucho significado. Y voy a hacer algo muy especial con el permiso del rabino. Esta paracha nos la está dando el Eterno a cada uno de nosotros. Pero la voy a dedicar, alguna s de las enseñanzas, no la paracha, porque pertenecen al Eterno, alguna s de las enseñanzas que están aquí a la familia Martínez. La familia Martínez que se nos va por un tiempo, no sabemos cuándo. La familia Martínez parte para Argentina. Y salió de mi corazón darle algunas Este palabras de bendición para ellos. A, Yamile, a, Angelo, a y a m i l é a Ángelo, a Yayan e l l y y a Yeriani. ¿Están aquí? Gloria al Eterno. Realmente, ellos se van, mis hermanos. Hago la dedicatoria porque ellos se van. Ah, ah, Franco, ah, Baruch Hachem, lo tenía bien guardado. a n d está, Franquito por aquí, le dije que me buscara para que me diera su nombre. Por allá está. La idea siempre, mis hermanos, la idea como todo creyente en Jesús a Macías, es que cuando tengamos que partir de alguna congregación por alguna razón, Siempre lo hagamos por la puerta grande. Y siente mi corazón, de verdad, que la familia Martínez, Franco, se están yendo por la puerta grande. Parú ha s i d por eso, porque realmente ellos han sido de grandísima bendición para todos nosotros. Por supuesto, nosotros también hemos sido de bendición para ellos. Ha sido algo recíproco. No vayas a llorar, por favor. á n g e l o Entonces, es bueno. Labrar un camino, hacer un camino, poco a poco, no es fácil. Dentro de una congregación, dentro de una comunidad como Bellacó, donde nosotros cada día tenemos que dar y dar testimonio de todo lo que digamos, de todo lo que hacemos. De todo lo que escuchamos, eso es lo que nos llama a siempre estar en comunión con el Eterno. Amén. Nos llama a tener siempre una comunión perfecta con el Eterno. Y la familia Martínez, y desde que yo estoy conociendo a Franco, han sido de gran bendición para todos nosotros. Por eso les dedico algunas de las enseñanzas de esa t paracha. Amén. Como les d i j e a l principio, Noah se llama la parachá, que he traducido en a l g u n en a s de entre tantas cosas, la traducción es tranquilo, del nombre de Noah. Tranquilo. Noah, Noé, tranquilo. Un hombre tranquilo, un hombre justo, un hombre sadic, como dice la Torah. Un hombre sadic. íntegro, 100%, t a m i é n en hebreo, t a m i é n Nosotros perseguimos ser justos, ser tzadikín y ser t a m i é n ser íntegros. Yo voy a leerles lo que dice, lo que leyó justamente la pasachada, la primera lectura del rabino, ubicada en 6:9 de Berechín. 6:9. Dice: Estas son las generaciones de Noah. Noah, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noah. Con Dios caminó Noah. ¿Es fácil caminar con el Eterno? Es la pregunta: ¿Es fácil caminar con el Eterno? Sin embargo, Noah era un hombre salido. Un hombre justo y se esforzaba cada día en caminar, se esforzaba en cada día en cumplir la voluntad del Eterno. No es nada fácil cumplir, pero hay que esforzarse, hay que tener una disciplina, hay que tener, como dice el Rashaul en su palabra, dominio propio. Realmente nosotros, cuando escuchamos la palabra, nosotros cuando vivimos la palabra, tenemos que internalizarla. Y aplicarla no es fácil, pero tenemos que buscar la manera de esforzarnos y hacerla. y Noah lo logró. Noah logró encontrarse y ser llamado varón justo delante del Eterno. Que nosotros podamos también ser llamados justos delante del Eterno, todos aquí en la congregación, todos, porque la justicia no es solamente para el varón, para la mujer también hay justicia. Es decir, las mujeres tienen un corazón a veces más justo que nosotros, a veces. Pero la justicia la buscamos todos nosotros. Y tenemos que ser justos. Muy, muy justos. Fíjense que Noah andaba con Dios. Y caminaba con Dios. Como el caso de Enoch, que caminaba, caminaba Enoch, caminaba, caminaba, caminaba con Dios. Caminaba y caminaba, y llegó un momento que el Eterno le dijo, mira, tú caminas tanto conmigo que, que vente, v a l a Y se lo llevó. El Eterno se llevó a, a Enoch. Sin embargo, n o a s i g u i ó luchando, caminando, disciplinándose, porque tenía un plan. El plan del Eterno era que n o a iba a ser el medio de salvación por el cual hoy por hoy Nosotros, ustedes, toda la comunidad estamos aquí porque Noah fue el instrumento, fue el instrumento de salvación para nosotros. Amén. n o a fue el instrumento de salvación para cada uno de nosotros. Y allí hay una similitud con Jesús. u Jesús fue también, es y será siempre el medio de salvación para cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, porque Jesús es. Porque fue el medio que el Eterno usó para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros creyéramos en Él, para que nosotros le entregáramos nuestro corazón a Él, para que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados, para que nosotros nos acercáramos a Él, para que nosotros encontráramos en Jesús a m a c í a perdón. Amén. No tenemos otro. Jesús a m a c í a es el intercesor de nosotros ante el Eterno, día por día, noche tras noche, mañana tras mañana. Pecamos y quién intercede, Jesús a m a s í a Por eso es que el Eterno usó a Jesús a m a s í a como el medio de salvación para nuestras vidas. Veamos lo que dice el versículo 11 del mismo capítulo 6. Y se corrompió la tierra, que por cierto, la leyó también el rabino, y se corrompió la tierra delante de De Dios y estaba la tierra llena de violencia. Este pasaje que acabamos de leer, yo quiero que lo leamos en la lana. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Lo vuelvo a leer. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Aquí, oigan bien lo que les voy a decir. Y no se les olvide este pasaje, mis hermanos. El Eterno decide destruir la tierra, destruir toda carne, destruir de toda la faz de la tierra toda carne. Decide destruirla. ¿Por qué? Porque la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Les suena algo familiar esta situación? Corrupción, violencia, perversión. Realmente, hace más de 5.778 años. Y ahorita, en la actualidad, nosotros seguimos viviendo en tiempos difíciles. ¿Verdad que sí? Tiempos bien difíciles, llenos de corrupción. Llenos de violencia, llenos de perversión, llenos de maldades. Y no quiero decir la otra expresión, pero tengo que decirla: llenos de brujería, donde la brujería ha imperado, donde la brujería ha crecido, donde la brujería está haciendo lo que le da la gana, con los gentiles, con los no creyentes, con toda la humanidad. Lamentablemente es así. Y estos tiempos. Son bastante difíciles para, para nosotros. A nivel mundial, mis hermanos, se está haciendo la situación bien difícil, pero no nos vamos tan lejos. A nivel de nuestra querida y golpeada Venezuela, lo estamos viviendo cada día en carne propia. La corrupción, la violencia, la perversión, la brujería, todas esas cosas hacen. E hicieron en aquel entonces que Dios decidiera destruir toda carne. Y le dice a Noé, y le dice a n o a tú vas a sobrevivir, y yo te daré las instrucciones para que tú sobrevivas, tú, tu familia y todos tus animales. Pero tienes que seguir las instrucciones que yo te doy. Harás un arca inmensamente grande. De madera, para que quepan tú y tu familia, todos los animales, para que quepan todos los que quieran entrar. Y Noé, o Noah, siguió perfectamente las instrucciones que el Eterno le dio. ¿Por qué siguió Noé las instrucciones que el Eterno le dio? Porque era un hombre justo, porque era un varón justo, era un varón íntero, g t a m í n s a d í c ¿O es que acaso es fácil seguir instrucciones hoy en día? O en aquel entonces. Ni en aquel entonces ni hoy en día es fácil seguir instrucciones. ¿Cómo nos cuesta seguir instrucciones? ¿Cómo nos cuesta seguir las instrucciones del Eterno? ¿Cómo nos cuesta escuchar la voz del Eterno? Escuchar lo que nos está diciendo, y aún a pesar de que nos está dando bendiciones a nuestra vida, aún a pesar de que nos está diciendo, quiero bendecirte a ti, a tu casa, a tu familia, quiero bendecir a tu comunidad, no le escuchamos al Eterno porque queremos andar bajo nuestros propios principios, nuestro estilo de vida, queremos andar como nosotros queramos. ¿Y cuándo es que vivimos,、eh, venimos al Eterno? Cuando venimos a Él. Cuando ya tenemos la soga aquí, al cuello. Porque es, no es fácil seguir las instrucciones de, del Eterno. Porque cuando la seguimos, todo es de bendición. Todas son bendiciones cuando escuchamos la voz del Eterno. Cuando abrimos nuestros oídos espirituales, cuando abrimos nuestros ojos espirituales, cuando abrimos nuestro corazón al Eterno. Mis hermanos, lo que recibimos son bendiciones. Bendiciones tras bendiciones. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz. Y seguimos sus instrucciones. Noah siguió las instrucciones. Siguió las instrucciones Noah. Él y toda su familia. Y llegó el momento en que. Todos los que tenían que entrar al arca, su familia. Los animales entraron al arca y suaz, suaz, suaz. ¿Qué pasó? La puerta del arca la cerró n o a La puerta del arca la cerró n o a Nadie creía, absolutamente nadie creía, lo que n o a estaba diciendo, lo que el Eterno estaba diciendo al pueblo. De que iba a venir un diluvio, de que iba a destruir a toda carne de toda la faz de la tierra, nadie quiso creer. Se cerró la puerta. ¿Y qué pasó cuando se cerró la puerta? ¡Ay, Dios mío! Todos los que vivimos en una épocas en, en el interior de la república, digo yo, por allí, por e s o s lugares donde、eh, hace años había una llovizna y. Todo se anegaba. El agua no llegaba hasta aquí. ¿Verdad, mi hermano? El agua nos llegaba, flum, salíamos a nadar en las calles porque el agua se anegaba. Imagínense ustedes cómo estaría la población en ese entonces, cuando comienzan a caer las primeras gotas y parece que es verdad. Parece que es verdad que va a llover, parece que es verdad que está lloviendo, parece que las compuertas del. Del agua, de los cielos y las compuertas subterráneas se abrieron y comenzó a llover. Comenzó a llover. Y la gente desesperadamente quería: q u e Ábreme la puerta, n o a á b r e n o s la puerta que queremos entrar. Pero ya la puerta estaba cerrada. Ya no se podía hacer nada. Nosotros, mis hermanos, en nuestras vidas. Nos llegan miles de oportunidades para ser bendecidos. Nos llegan mil miles de oportunidades para que el Eterno nos bendiga. Y a veces cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos, ponemos más duro nuestro corazón y no escuchamos al Eterno. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y no escuchamos l a v o z del Eterno. Terrible, ¿no? Porque perdemos toda la oportunidad. Miren, los niños que están aquí, quizás me estén escuchando. Yo estoy seguro que me están escuchando. Amén. Los varones jóvenes que están aquí, aprovechen la oportunidad que el Eterno les está dando en, este, en esta comunidad d e l a c ó n Y día con día, noche tras noche, escuchen la voz del Eterno. Para que sus vidas sean bendecidas. Por siempre y para siempre. Son jóvenes, aprovechen. Y yo sé por qué les estoy diciendo esto a los jóvenes, a los adultos. Todavía estamos en oportunidades grandes de escuchar la voz del Eterno. Todavía podemos escuchar la voz del Eterno. Porque hasta que tengamos 80, 60, Baruch Hashem, 90 años, podremos escuchar la voz del Eterno. Lo que Él nos diga, lo que Él nos hable. Lo que él nos indique, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. No tomar caminos que no nos, no nos ha indicado el Eterno. En el año 80, mis hermanos, por ahí en el año 80, yo era jefe de recursos humanos de, del Ministerio del Ambiente. Jefe del Centro de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente. Mi jefe era un viceministro, mi jefe viceministro del Ministerio de Ambiente. Y yo le hablaba mucho de la palabra. Y su familia era creyente.、De、él era de apellido Caldera. Me decía, Sequera, no te afanes mucho conmigo. Yo tengo apenas 35 años. Yo tenía 32. No te afanes mucho conmigo. Yo tengo 35 años. Yo voy a seguir disfrutando la vida, pero a los 50 años te juro, así lo dijo, te juro por mi madre que yo me voy a, a convertir al evangelio. Y yo, Caldera, a los 50 años, sí, a los 50 años te juro por mi madre que me voy a convertir al evangelio. Bueno, mira, estás desechando todas las oportunidades de tu vida porque de aquí a los 50 años van a faltar 15 años, van a pasar 15 años. 35 años, mis hermanos. Un hombre joven, ingeniero, ingeniero en telecomunicaciones, viceministro del Ministerio del Ambiente. A los 36 le dio una cirrosis hepática por el desorden de vida que llevaba y a los 37 falleció. Pero no falleció, piense bien, no falleció así como con la enfermedad como tal, sino que como tomaba tanto licor, lamentablemente falleció en medio de la locura. En medio de la locura. No sé, yo no le quiero dar una connotación a esto, pero sus palabras. Tuvieron algo que ver porque muchas veces me decía cosas. Falleció en medio de la locura. Caldera dejó la gran oportunidad que le dimos bastante a él de acercarse al eterno, de arrepentirse, de cambiar su estilo de vida, de ser una persona diferente, mas no, lo, no la quiso aprovechar. Y ahí ven las consecuencias. Dos años solamente vivió cuando él dijo que a los 50 años. Un hombre fuerte, altísimo, dijo que a los 50 años se quería convertir. Perdió su oportunidad, perdió su gran oportunidad. Y así a veces nosotros también perdemos nuestras oportunidades. Pero el Eterno es misericordioso con nosotros día a día. Día a día y nos da otra oportunidad. Y nos da otra oportunidad. Y mañana nos sigue dando más oportunidades. Y nos da más bendiciones. Y nos da oportunidades. Y nos dice: Mira, tú eres el mío. Yo te saqué de donde estaba. Yo te saqué del polvo. Yo te saqué de la basura, de la suciedad. Ahora me pertenece. s Tú eres hombre nuevo. Tú eres mujer nueva. Y te quiero para que me sirvas. Te quiero para que me sirvas. Y para llevarte a la tierra que fluye leche y miel. Para eso quiere el Eterno que nosotros le sirvamos. Para bendecirnos. No hay otra. Es más, más está interesado, como he dicho en otras predicas, que el Eterno está más interesado en bendecirnos que nosotros buscar la bendición del Eterno. Pero así somos nosotros. Así somos. Gloria al Eterno. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor por su misericordia. Bendito sea el Señor por las oportunidades que cada día nos da de ser sus hijos, de buscarle a Él. Bendito sea el Señor por tantas cosas maravillosas que diariamente nos da. Amén. Gloria al Eterno. Gloria al Señor. Como te alaba mi alma, Señor. En este tiempo. De lluvia, fueron 40 días de lluvia, 150 días de inundaciones por todas partes. La tierra se llenó de tanta agua. Pero bueno, llegó el día en que Noé o n o a sale a ver qué pasa. Envía ya ustedes saben la historia de la paloma y. Todo había pasado. Noé sale del arca. Abre la puerta del arca. Abre la puerta del arca. Y ve vida otra vez. Se nos asemeja esta puerta, ¿verdad? A Mashiach. Sí, Señor. La puerta de Mashiach. Por la cual nosotros cada día llegamos a Él. Entramos a Él. Y Él abre esa puerta. Y allí tenemos nosotros. ¿Qué tenemos? Pasto verde. Vida en abundancia. c o m o m a c í a Él abre la puerta y levanta un altar de agradecimiento al Eterno. Noah, o m b r e s a r í hombre justo, hombre t a a m i n levanta un altar hacia el Eterno. ¿De qué? Un altar de sometimiento al Eterno y de agradecimiento. De sometimiento porque Él sometió su vida al Eterno. Y de agradecimiento, porque imagínense ustedes, o imaginemos nosotros, salvó, le salvó a Él, salvó a su familia, de una muerte segura. Noah, n o a de Noah tenemos mucho que aprender. ¿Y qué hizo el Eterno? Lo bendijo, lo bendijo, y le dijo: Ahora s e s fecundos. Y multiplicaos. d Y creced. Y llenad la tierra. Y de qué manera tan rápida la llenaron. Pero van a vivir de ahora en adelante conforme a las reglas y normas de vida que yo les daría. Así le dijo el Eterno. Van a vivir conforme a las reglas y normas de vida que yo les daría. Bendito sea el Señor por su palabra, porque después que nos salva, también nos da cómo vivir, cómo mantenernos, cómo cuidarnos. El Eterno es misericordioso con todos nosotros. El Eterno es grandioso para con todos nosotros. Bendito sea el Eterno, bendito sea su nombre, Barujas 100 por eso. Ahora, yo les dije al principio que tenía una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Vamos a entrar al desarrollo rapidito. ¿Qué dice, perdón, ¿qué dice el Pasud 611? Lo volvemos a colocar, les dije que lo memorizara. 6, 11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Berecía 6, 11. Realmente el Eterno decidió destruir la tierra porque. Habían tantos pecados, pero a Él el Eterno aborrece tres pecados. Oiganse bien, tres y un cuarto más. Por lo cual Él decidió destruir la tierra: la idolatría, la fornicación y el adulterio, y el homicidio o las matanzas entre, la matanza entre unos y otros. Repito. La idolatría, la fornicación y el adulterio, y el homicidio o matanzas entre unos y otros. ¿Qué dice Shemot acerca de la idolatría? Vamos a buscarlo. Shemot capítulo 20. Shemot capítulo 20. Se lo voy a leer r a p i d i t o Dice. Y habló Elohim todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Señor, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El número cuatro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 Por basura, por imágenes, eso es idolatría. ¿Qué hizo el Rashaul a causa de la idolatría? h u i r en el capítulo 10, verso 14, dice: h u i r de la idolatría, h u i r de la idolatría. No s qué es ahí, un minuto. Huye de la idolatría. El pueblo de Israel, nuestro pueblo, ¿Adoraba a qué dioses? Artesa, Baalal, Bala, m o l o c y toda cosa que a ellos se le s ocurría. Y le pedían perdón al Eterno y el Eterno los perdonaba. Volvían a adorar a esos dioses y el Eterno q u é los castigaba a nuestro pueblo. Volvían ellos a pedirle perdón y el Eterno les volvía a perdonar. Así somos nosotros, que fue lo que dije anteriormente. Pecamos, pecamos, pedimos perdón y el Eterno nos perdona. Volvemos a Él, como el buen Hijo que vuelve a casa cuando pedimos perdón. ¿Por qué? Porque el Eterno, como digo siempre, el Eterno es nuestra misericordia grande, nuestro Padre amoroso. Cometemos pecado de idolatría y el Eterno nos perdona. La idolatría, mis hermanos, es uno de los grandes pecados que nosotros tenemos que restaurar con Él. Restaurar, restaurar con el Eterno. Porque la fornicación y el adulterio que vamos a hablar ya y el homicidio es con el prójimo. Pero con el Eterno es la idolatría. Ahora yo me voy a detener aquí un m o m e n t i c o en la idolatría porque a veces nosotros. En la actualidad no solamente adoramos ídolos, imágenes. ¿Estamos amando al Eterno primeramente o estamos amando a dioses ajenos? El Eterno es lo primero para nuestras vidas. o i g a s e bien lo que estoy diciendo. El eterno es lo primero para nuestras vidas. No tenemos que mirar a ningún lado para adorar a más nadie. El eterno es lo primero. Y yo quiero que usted le diga a su hermano, no sé a quién se lo va a decir, usted rabino, dígale a su hermano, dígale a su hermano que está a su lado, el eterno es lo primero. Dígale a su hermano, el eterno es lo primero. No vi que se movieron. Ahora, Vamos a hacerlo ahora. De, o lo hicieron con una sonrisa en los labios. Pero esto es muy serio lo que le estoy diciendo, mis hermanos. Sumamente delicado y serio. Dígaselo ahora, muy serio. Muy serio al hermano que está a su lado. El eterno es lo primero. Muy serio. Esto es muy serio. El eterno es lo primero. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros a veces estamos adoptando actitudes donde nuestros carros, nuestros vehículos, nuestras computadoras, nuestras laptops, nuestros PlayStation, se llaman, nuestros celulares, están ocupando el primer lugar. Y ahí, se me perdió el celular, se me perdió la láctea, se o sea, se fue la vida. ¿Y dónde queda el eterno allí? ¿Dónde queda? ¿A quién estamos adorando? ¿Al eterno primero? ¿O a nuestros, nuestras cosas materiales? Hagan una reflexión: ¿cómo nos ponemos cuando se nos pierde algo así como eso? ¿Mmm? Bueno, sin ir muy lejos, cuando nos quedamos sin batería en el teléfono. Delicado. El Eterno es lo primero, mis hermanos. Y tiene que ser siempre lo primero. Pero voy un poco más allá. Con la familia. Porque aquí estamos en familia. Amén. Todos somos una familia aquí en Bellacó. Casa de restauración. Casa que fluye leche y miel, casa donde usted viene a buscar y encuentra, amén. Encuentra refrigerio, pan espiritual para su vida, palabra de vida, encuentra aquí. Y siempre la va a encontrar. Como familia que somos, le damos más importancia o tratamos de justificar a nuestros hijos. A nuestras esposas, a nuestra pareja, a nuestra pareja, de que prefieran disfrutar de sus vidas personales fuera de un Shabbat de aquí de la congregación, de sus vidas personales en cualquier otro lugar, a buscar, o mejor dicho, a tener que buscar al Eterno en cada Shabbat, en cada día donde podamos acercarnos a Él. Sí, no podemos justificar ni a nuestras esposas ni a nuestros hijos que prefieran ausentarse en la búsqueda del eterno de un chaval para disfrutar de sus deleites personales. Eso es idolatría. Es idolatría y de la más mala. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto, no podemos justificar. No, no importa, ella se quedó allá en la casa orando, ella se quedó allá, ella está él, él se quedó, él hizo esto justificando. No podemos justificar. O lo que quiere decir, no podemos o no debemos tapar el sol con un dedo. Esto es delicado. Porque, ¿qué? El Eterno siempre será lo primero. Y si usted quiere ser bendecido, no va a ser bendecido usted nada más. Va a ser bendida, bendecida a su familia, su esposa, sus hijos y todos los que le rodean. Amén. No usted solo, sino todos los que le rodean. Bendito sea el Señor por esto. El segundo aspecto, rápidamente, que desarrolla esta paracha habla de la fornicación y el adulterio. Fornicación y adulterios. r a p i d i t o se los voy a leer. Cosa terrible. Se encuentra el pasaje, los que tienen su Biblia. Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, del 16, 17, 16, 17 18 y 19. Primera epístola de Corintios. Vamos a buscarla rápidamente. Como dije al principio, esta p a r a c h a es muy profunda. Dice, el 16, hablando de la fornicación y del adulterio, mis hermanos. Jóvenes, caballeros, Talmidín, Primera de Corintios 6, ¿Ves? Capítulo 6, del 16 en adelante, 16, 17 y 18. Gracias por preguntarme, hermano. Jóvenes, adultos, presten mucha atención en esto. ¿O no sabéis que el que se une con otra mujer que no es su esposa es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. h u i r de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, Contra su propio cuerpo peca. o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del r u a j a c o d e s el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. Palabra dura esta. o ignoráis Que vuestro cuerpo es templo de la Rua Joder del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros. Silencio en la sala para los caballeros. Terrible es esto, mis hermanos. El Señor nos dice que nos guardemos. Que nos guardemos de la fornicación y el adulterio, porque ese pecado lo aborrece el Eterno. Ese pecado lo aborrece el Eterno. ¿Y qué pasa cuando un hermano o hermana, más que todos los caballeros, los hombres, caen en fornicación adulterio? Muy triste, muy lamentable. Porque viene juicio del Eterno enseguida. El Eterno viene con una velocidad pasmosa a hacer su juicio. Y ni siquiera nos podemos imaginar cómo son sus juicios para nosotros, para la congregación,、eh, perdón, para la familia y para la congregación. Terribles los juicios del Eterno. Por eso, varones, tengámonos, tengamos cuidado. Mucho cuidado de no caer en esto, de no ser tentados. Bueno, vamos a ser tentados, pero no caer, de no caer en este pecado、eh, peligroso, terrible, porque traemos juicio, juicios muy fuertes. El Eterno quiere. Que Nosotros nos mantengamos como dice su palabra aquí: que hoy no hay que vuestro cuerpo es del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual te dice Dios, y que no sois vuestros. Cuando se comete el pecado del, del, de la fornicación y d el adulterio, allí comienza el problema y grave problema. Porque después de haberlo cometido con otra, con una mujer que no es mi esposa, miren, mi hermano, le pedimos perdón al Eterno, sí, pero tenemos como es una restauración entre el hombre y la mujer, tenemos que ir y pedirle perdón a esa mujer, a esa mujer, a esa sierva, a lo que haya sido. Para ser restaurados y para nuevamente venir al redil con, mire, con paz, con chalón, con el, por la puerta grande, con la frente bien en alto. Sí, porque cometí el pecado, pero me restauré. Me restauré, el Eterno me perdonó y aquí estoy otra vez. Varones, nuevamente les digo, guardémonos fuertemente. Fuertemente de la fornicación para que no traigamos juicios ni a nosotros mismos, ni a nuestra congregación, ni a nuestras familias. Amén. Amén. Amén. Así es. Y el último de los tres pecados que aborrece el Eterno es el homicidio: el homicidio o la matanza de uno contra otro. Ustedes ven cómo día está. A nivel mundial, el homicidio. Bueno, vemos la corrupción, vemos la perversión, vemos el homicidio. Los niveles de mortalidad, los niveles de violencia que están cada día ocurriendo son ex, exponenciales. Los que conocen los, esos términos matemáticos exponenciales, se multiplican exponencialmente. Y. Antes, nosotros, harán unos años atrás, oíamos por aquí o por allá, mataron, por decir algo, mataron allá a alguien en el Amazonas. Así,、ah, oye, ¿qué sería? Mataron a alguien por allá por el Alto Apure, se murió por allá.、Ah, bueno, dos muertos, tres muertos. Pero hoy en día, mis hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con los niveles de violencia? Y esto es muy importante lo que les voy a decir, padres, madres, que estamos aquí presentes. No nos queda otra. No nos queda otra, mis hermanos. Que rogarle al Eterno, que rezar por nuestros hijos, por nuestra familia, mis hermanos. Porque los niveles de violencia cada día se multiplican. Ustedes lo saben. Y ya no es un muerto en el Alto Apure, un muerto en el Amazonas. Salimos al pasillo de nuestro edificio y saben que se murió o saben a quién, se, a quién mataron. Y nuestros hijos andan en las calles, estudiando, trabajando. Por eso, mis hermanos, nuestro ruego, nuestra obligación es rogarle al Eterno para que nuestros hijos para que nuestros hijos anden bajo la nube del Eterno, bajo la cobertura diariamente del Eterno, para que no tengamos esas noticias tan desagradables, tan amargas. Bendito sea el Eterno que hasta ahora a nosotros nos ha cubierto. Amén. No hemos tenido ninguna noticia de esa magnitud ni la tendremos aquí en b e l l a c ó a Amén. Porque el Eterno nos cubre con su palabra. Porque el Eterno dice en su palabra: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del, del Omnipotente. Diré a mi Señor: Castillo mío, tú eres esperanza mía. Gloria al Eterno por su palabra. Y esto que le estoy diciendo es. Es necesario, se hace como comer diariamente, comer el rezar al Eterno por nuestros hijos, por nuestras hijas, diariamente, por nuestros familiares, por nuestro entorno、eh, familiar, social, de trabajo, o r a r y rezar por todos ellos. Pero voy a agregar un pedacito más a este pecado: a veces la violencia. No es que nos matemos a nosotros mismos. Voy a apretar una tuerquita aquí un poquito nada más. Una tuerquita más que necesito apretar. La violencia no solamente, o con la violencia no solamente matamos a, a alguien, sino que también lo hacemos de palabra, de gestos. Matamos a un hermano con una mala respuesta. Con una acción, con un gesto. Miren, hermanos, miren, hermanas, que nos visitan. Y alabo al Eterno por los que nos están visitando este día y están tomando esta palabra. Amén. Gloria a Dios por ese Amén, como dice el rabino. A veces nosotros. Vamos a esperar que se acomoden un m o m e n t i c o rapidito para no perder el hilo de esto que voy a decir. A veces nosotros, se los, digo, se los digo porque ha pasado muchas veces, cuando venimos a la congregación, a veces no tenemos ni fuerzas para venir y venimos. A veces. Nuestra sensibilidad humana, nuestra sensibilidad espiritual, está hasta a veces por allá, por abajo. Y sin embargo venimos. ¿Y qué pasa cuando venimos? Cuando apenas tocamos la Mesuzá que está allá a la puerta con la bendición, tocamos la Mesuzá y algo, algo inmediatamente cambia. Venimos con esa, con esa sensibilidad por, el, por allá abajo, tocamos, entramos, porque sabemos que aquí en la casa de restauración espiritual vamos a encontrar lo que venimos a escuchar, lo que venimos a buscar: paz para nuestra vida, consuelo para nuestra alma, comida para, espiritual para nosotros mismos. Y apenas entramos, nosotros sentimos esto cuando tocamos la mesuzá. Amén. Apenas e entramos, nosotros sentimos que el Eterno está aquí con nosotros. Pero hay que ser realistas. Nosotros somos seres humanos. Y deseamos escuchar, cuando venimos, deseamos escuchar, oír de alguien que nos diga una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de motivación, una palabra de bendición. Y no un maltrato, ni una mala mirada, ni, un, ni una palabra de desconsuelo. Necesitamos escuchar, necesitamos oír. A veces tenemos que decir mentalmente, decir, escúchame por favor, óyeme por favor. Porque tenemos mucha necesidad. Y a veces venimos, vienen los hermanos y tal cual como vinieron se van y no vuelven. Por la necesidad espiritual que cada uno tenemos. Por la necesidad de escuchar a alguien. De que alguien me diga una palabra. De que alguien me diga una, un, un salmo que me lea. Hermano, ve n acá, ¿qué te, ¿cómo te sientes? Una vez a una hermana que está aquí presente, yo creo que lo dije, le dije: Ah, ¿te sientes así? Así a s a d o sí, me siento muy triste, me siento mal, me siento. Ok, vamos, otra vez a la puerta, hablamos y ahora vuelvo a entrar y me va a decir cómo entraste. Feliz. Feliz. Lo estoy diciendo con propiedad porque así pasó. Aquí no podemos estar infelices, aquí tenemos que estar Felices, felices, bendecidos con el Eterno, bendecidos totalmente con el Eterno. Amén. Gloria al Eterno. Eso es muy delicado, mis hermanos. El maltrato con un hermano, con una hermana, con una sierva, ese maltrato es muy delicado. Caballeros, sean sensibles con las damas de esta congregación. Caballeros, les animo, les animo nosotros, Que a veces somos un poco toscos, seamos sensibles con todo el trabajo que realizan las damas aquí en la sinagoga: el trabajo físico, el trabajo espiritual, el trabajo de todo, logístico. Seamos sensibles con ellas y siempre tengamos palabras de ánimo para ellas. Amén. Palabras de consuelo, palabras, palabras que las animen a seguir en esa brecha, en esa dirección. De adorar al Eterno independientemente de lo que esté pasando, pero siendo bendecidas, siendo cuidadas y siendo guardadas por el Eterno. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Eterno. Amén. Fíjense que aquí Noah en el, en el versículo 7:1. Le dice, con esto estamos casi terminando, mi siervo. s s En el 7-1, para los que estamos llevando de, de Berechid, de la p a r a s h á tremenda palabra. Amén. Amén. El Eterno dijo a m o s h e perdón, Berechid, me fui, ajá, aquí está. Y dijo luego el Eterno a Noé, Entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y tu casa. m i r a hermano, para que el Eterno le diga eso a alguien, como lo dije anteriormente, tiene que ser algo muy grande, sumamente grande. Y el Eterno se lo dijo a Noah. Y lo repito, lo repito, porque tenemos que ser justos. Sadiquín, Tamín, íntegro. Y aquí voy a hacer una analogía rápidamente entre la vida de Noah y la vida de Jesús a m a s í a n o a voy a hacer cuatro analogías. Presten atención, los hermanos. Que e s t u d i a n Número uno, Noah. Tranquilo, Noé, tranquilo. Como era m a s í a Un hombre que nos dio la vida. Un hombre que nos dio la paz. No solamente era tranquilo, vivía en Shalom, transmitía a Shalom, como dice en Juan 14, 27, pueden buscarlo. Dice: Mi paso os dejo, mi paso os t o y no os la doy como el mundo la da. Ese es Yeshua, un hombre lleno de Shalom, de paz, al cual acudimos nosotros en toda situación. Número dos: No era un Sadiq, masía, el mayor Sadiq. Amén. El mayor s a d i t y nos trajo vida y vida en abundancia. Y de a él agarramos vida y vida en abundancia. Amén. Tercero, Noah. Noah caminó con el Eterno. Masía caminó, caminó y caminó con el Eterno. ¿Y qué nos dejó Masía? Masía nos dejó todo el camino expedito. Para que nosotros siguiéramos caminando y caminando y caminando con Él. Y hoy estamos aquí porque tuvimos una experiencia con Él hace muchos años y nada ni nada nos ha apartado de su amor. Amén. Y el cuarto es, la analogía es que Noah obedecía los mandamientos del Eterno. Obedecía los mandamientos del Eterno. Masía no solamente obedecía los mandamientos del Eterno, sino que Masía es, fue, es y será la Torah viviente. La Torah viviente. Y en Masía se cumplen, fíjense lo que voy a decir: en Masía se cumplen siete características de las cuales habla el, el escritor nuestro Juan j o h a n a n el apóstol Juan, dice. Siete características de Matías. Número uno, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, r q u e hace? Cuida por sus ovejas. Número dos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Número tres, yo soy la luz del mundo. Yo soy, el número cuatro, yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. Número 5. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí, el que coma de mí, nunca tendrá hambre. Esos siete yo soy. He mencionado cinco. No se v e y a n ahí. Esos siete yo soy están ahí en el libro de Juan. Características principales de m a c í a Número 6 dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare siempre hallará pasto. Y el número 7, el más grande de todos, no, ni el más pequeño, pero es característica de Bacía. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siete características, siete yo soy, que ustedes los pueden investigar en el libro de Juan. Siete yo soy, d e m a s í a s Que tremendo, ¿no? Nos aprendemos eso, lo buscamos. Ya con eso tenemos como para vivir siete por siete, cuarenta y nueve años más. Amén,、no? rabino. Amén, amén. Cuarenta y nueve años más. Ahora, estas características con. m d e m a s i a o、no, me llevan a preguntarme algo muy importante. ¿Podemos vivir nosotros de apariencia? ¿Podemos tratar de ser s a d i k o sadiquín sin realmente serlo? ¿Aparentar que somos delante del que lo ve todo? No podemos. No podemos aparentar justos, s a d i k sadiquín. íntegros delante de todo que, que a aquel que lo ve porque hay siete características que yo tengo que vivir diariamente con Machía siete características usted es, pregunto, usted es mecánico viva y trabaje como un mecánico no pretenda trabajar mi hermano como un médico o un paramédico esto es muy importante lo que le digo Usted es plomero. Viva y trabaje como un plomero. No pretenda vivir como un ingeniero de avión, como un piloto de avión. No. ¿Verdad que no? Usted y yo somos una oveja de esta congregación. Pues no, y no, y no. Pretendamos. Ser el rabino de la congregación, porque el rabino está allí y se llama Jorge Nel. Y no pretendamos vivir、eh, ser el rabino de él. Si、sí、podemos seguir sus pasos, pero no pretendamos ser el rabino. Lo cual quiere decir con todo esto que les acabo de decir es que no podemos vivir de apariencias, porque el Eterno ve nuestro corazón y el Eterno que es lo que quiere que nosotros vivamos conforme al corazón de, de Él. Amén. Conforme a su corazón. Bueno. Para concluir, yo les voy a decir lo siguiente: es difícil, es difícil, mis hermanos, ser justos. Es difícil vivir ser, ser justos en esta época. No, no, solamente una cosa. Mis hermanos, una cosa podemos nosotros hacer y es obediencia, obediencia, obediencia y más obediencia. ¿Qué dice Santiago 4:7? ¿Qué dice? Someteos a Dios y el j a s a t á n huirá de vosotros. Someteos a Dios y el Jazatán huirá de vosotros. Y h a z a t á n huirá de vosotros. ¿Qué dice d e b a r í n 5:33? ¿Quién me lo puede buscar rápidamente? d e b a r í n 5:33. Sigan por el camino que el Eterno su Dios les ha trazado. Para que vivan y prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Juan 15:16 dice: No me escogieron ustedes a mí. Sino que yo les escogí a ustedes y los comisioné para que hagan y den frutos que perduren. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así el Padre les dará todo, absolutamente todo lo que pidan en mi nombre. Bendito sea el Señor por esa promesa. Todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Amén. Un, un señor de Puerto Rico, que él había salido de la cárcel, recién s a l i d o de la cárcel. Y él era pastor, pero tenía sus problemas con la justicia. La iglesia lo absorbe otra vez y le da la oportunidad de, de que siga dirigiendo la iglesia. Y él oraba porque el Eterno, porque el Señor le diera un avión. Un avión para transportarse, como decir, de aquí a c a r i c u a o de aquí a esta zona, c a r i c u a o allá en Puerto Rico. Eso es cierto. Y él oraba. Hasta que un amigo de él le dice: Mira, pero ¿cómo es que tú oras al, al Señor para que te dé un avión? Si de aquí a c a r i c u a o por decir algo, de aquí a donde tú quieres ir, te vas en guagua, allá, como dicen en Puerto Rico, te vas en una guagua. No, no, no, yo quiero un avión porque yo le estoy pidiendo al, eterno, al Señor le estoy pidiendo un avión. Y aquí dice él que yo todo lo que le pida a él, en su nombre él me lo dará. Sí, pero vea c á Tienes que pedir las cosas conforme al corazón de Dios, no conforme a lo que tú quieres. ¿Por qué tú no le pides al eterno o le pides al Señor ¿ah? que te restaure tu vida? Que esos papeles que están en tribunales que, que se desaparezcan, que, que se limpie todo, su, todo su, ¿cómo se llama eso? su expediente. ¿Por qué no le pides eso a Dios? Y le vas a pedir un avión para que te lleve s de aquí hasta, acá, hasta allá. Eso no existe. Por favor, mis hermanos, pidamos las cosas. Pidamos las cosas que realmente nosotros necesitamos. No pidamos lo que no necesitamos. Lo que no, el ser t e r n o no nos va a dar. No nos va a dar. Y realmente las cosas que no nos pueden hasta destruir. No pidamos eso. Oremos, recemos. Recemos día a día, noche a noche, para que el Eterno nos dé. Él dice en su palabra, en el, el Tehilim 37,4, ¿qué dice? Deleítate a sí mismo en el Eterno y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Y Él nos va a responder. Gloria al Eterno por su palabra. Mis hermanos, esta palabra de. Profundo significado, esta palabra de confrontación que el Eterno nos ha dado, esta para allá que el Eterno nos ha dado, ha sido de mucha bendición para nuestra vida, y yo sé que también para las vidas de ustedes. Que pongámosla en práctica, pongámosla en práctica, y culmino con lo que dice el Tejilín 19-7-10, culmino con eso. Los que tengan Biblia, 19,、eh, Tejilín, Salmo 19, 7, 10. Dice: La ley del de e Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, Que alumbra a los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo voy a pedir, con el permiso del rabino, que todos los caballeros que tienen talid, talid o talet pasen adelante. Todos los caballeros rápidamente que tengan talet pasen adelante. Voy a pedir que todos mis hermanos de la congregación se pongan sobre sus pies, por favor. Abran todos sus t a l i s cúbranse con sus t a l i s por favor. Todos los hermanos de la congregación, cierren sus ojos, pero sus brazos diríjanlo hacia acá. Sus brazos diríjan hacia este grupo de caballeros que estamos aquí adelante. Se los ruego, por favor. Con mucha fe, con mucha convicción de lo que le vamos a pedir y robar al Eterno. Todos, absolutamente todos, cierren sus ojos con absoluta fe. Padre, en el poderoso nombre de Yeshua, m a s í a oramos. Si、sí、declaramos que tu espíritu, el espíritu de sabiduría, de comprensión, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de justicia, Señor, descanse sobre este grupo de varones. Sobre este grupo de Sadiqui, sobre este, just, este grupo de justos, te ruego, Señor, que tú, Señor, avives su entendimiento y sabemos que ya tú los has ungido y les has dado las. Cualidades necesarias para llevar la Torah a los humildes, a los pobres, a los ricos y a los afligidos, para que salen a los quebrantados de corazón. Ellos serán llamados Sacerdotes del Señor, ellos serán llamados sacerdotes del Señor. El mundo los llamará ministros de Dios. Oramos y creemos que ninguna arma forjada de idolatría, fornicación, ira, homicidio ni orgullo. En contra de este grupo de saliquí, nada prosperará. Nada prosperará. Nada prosperará. Y declaramos que estos saliquí se mantienen firmes siguiendo el modelo de enseñanza sana y salida y sólida de t u t o r á En toda la fe y el amor que hay en Jesús Amasías, declaramos y oramos bendiciones sobre e l l en el nombre de nuestro Jesús Amasías. Amén. Ve amén. Voy a pedirle a todos los varones que están aquí al frente, nos demos un abrazo. Un aplauso Grandísimo, enorme, en nuestro corazón al eterno. Por su palabra, vamos a gozarnos vamos a alegrarnos delante del Eterno. Somos creyentes, hijos de creyentes. No confiamos en nada ni en más nadie, solamente en nuestro Padre que está en los cielos. Siempre, como pueblo, como Israel, confiamos en el Eterno. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Amén. El Tejilín 46, 2 y 8:、que、El Eterno es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. El Eterno, el Señor de los ejércitos, está con nosotros. Él es nuestro refugio, el Elohim de Jacob, por siempre y para siempre. Amén. Siempre y para siempre, grande es el Eterno. Tu presencia, Padre, porque en tu presencia podemos bendecirte y santificarte, y decirte cuán hermoso eres, y agradecerte por todas tus bondades y por cada circunstancia. p r u e b a más fuerte que mi corazón bendiga al Eterno y que santifique su precioso nombre, porque Él merece toda la honra y todo, porque Él da y también quita. y Su voluntad y su bondad es tan grande que no la podemos entender. p r m i Todas e t las cosas por algún motivo p a r a l e Y un día estamos aquí juntos, y luego podemos estar separados. Pero en ti somos uno, no importa en qué país estemos. Cada vez que digamos el Shema, nos acordaremos los unos de los otros y estaremos unidos en ese momento. Diciendo, somos uno en ti, somos uno en Israel. Y donde quiera que esté mi hermano, yo estoy con él, y él está conmigo. Todos en tu presencia, Padre, porque tu presencia es lo que nos m a n t i e n e どうだい this 何 Vayan, sean de gran bendición. Que la palabra del Eterno siempre esté en sus labios, en su corazón. Que siempre en sus vidas puedan recordar la pequeña comunidad de l l a c o b Que ellos puedan sembrar allá también ese amor con el cual se van de esta comunidad. Que sea la gracia, la dicha. La luz del Eterno en su rostro todo el tiempo.